Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Economista del Medio Volumen 21. Hoy con un tema divertido, con un nombre simpático y con algunas cuestiones que no son tan divertidas. Pero bueno, antes que entrar de lleno en el tema, vamos a vender un poquito el programa. Lo no pueden, escuchar en iVoox, en YouTube, en iTunes y en Audioboom. Buscan Economista del Medio y allí estamos. Luego contacto en redes sociales, estamos en Facebook arroba, arroba. <ríe> Facebook.com barra Economista del Medio, en Twitter ahora sí, arroba, Econ del Medio, en Ask, ask.fm barra Econ del Medio, Tumblr, el blog del programa, Econ y por último un correo, Economista del Medio arroba gmail .com. Bueno, tema del día, el gobierno nacional empezó a pasar la gorra. A nivel local primero y ya son, hay muy buenas señales de que a nivel internacional vamos a volver a pedir plata para financiar distintas cuestiones. En particular, siento, el gobierno nacional hoy en la plaza local colocó dos nuevos bonos. Es decir, dijo, muchachos, acá tienen, les prometo pagar el día de mañana, deme plata hoy. Bueno, con los dos bonos logró captar 12 mil millones de pesos. Acuérdense que es fundamental... Que el gobierno nacional recaude plata de alguna manera para cubrir el bache fiscal que tiene. A ver, acuérdense que el esquema de financiamiento en el kirchnerismo era... Vienen ingresos, o sea, por, por recaudación tributaria, pero yo estoy gastando más de lo que me entra. Así que, ¿qué hago? Emito la diferencia en pesos que tengo. Eso genera inflación. No hay tu tío. Ahora... ¿Qué hace el nuevo gobierno? Y dice, no, yo voy a combatir la inflación. Entonces, ¿cuál es la raíz de la inflación en la Argentina? El déficit fiscal, pues estamos emitiendo para prestarle al gobierno. Cortamos todo eso. Lo que pasa es que si nosotros cortamos el gasto público, por lo menos para equilibrar el sector fiscal, la recesión que nos comemos es terrible. Entonces el gobierno, en su gradualismo, en su esquema de halcón de, y paloma, en este caso paloma, este, dijo, no, mira, Vamos a ir bajando el gasto de manera gradual para que no haya un impacto en la actividad y la economía se vaya a pique, como dijo Alfonso. Pero también vamos a pedir deuda. Y para pedir deuda tenemos el mercado local, que es chiquitito, y el mercado internacional, que es enorme, pero que nos van a cobrar una tasa alta. Así que, y encima hay una cuestión interesante: es que al mercado internacional todavía no podemos acceder porque no cerramos con los holdouts. Vamos primero con la noticia a nivel local, ya dijimos, 12 mil millones de pesos para financiar gasto público, bárbaro. A nivel externo hay muy buenas noticias, parece que Paul Singer, miembro de uno de los fondos buitre más heavy en las negociaciones con el gobierno nacional, dio un principio de preacuerdo con lo cual lo más probable es que <coughs> ya vayamos cerrando el tema. Acuérdense que Grecia dio el visto bueno, pero dijo, acá hay que derogar ciertas leyes, y ahí van a decir todos, no, pero... Ya no están marcando la, la cancha, los yanquis, la agenda. No, la realidad es que hay que derogar ciertas leyes para que la Argentina pueda reabrir el canje, negociar con los buitres, pagarles y ahí, recién ahí, tener habilitado para salir a endeudarse. ¿Por qué pasa? Si ahora vos vas y pedís plata afuera, queda embargada. No tiene mucho sentido. De hecho, todos los pagos que se hacen de deuda argentina en el exterior están parados justamente por este embargo que existe sobre los, los los activos argentinos en ese sentido entonces a nivel internacional parece que hay acuerdo hay un principio de acuerdo muy generoso entonces por más que Alfonso Prada haya dicho yo no canto victoria todavía es una victoria esto pero vamos a analizar un poquito más el término victoria porque en el corto plazo bárbaro podemos salir a arreglamos con los buitres pero para pagarles hay que endeudarse Porque las reservas del Banco Central no las vamos a usar porque si usamos de los 24 o 29, son el nivel que ustedes quieran elegir, mil millones de dólares que hay en el Banco Estado, usamos la mitad para pagar deuda, quedamos en una posición muy endeble como país. Así que va a haber que emitir un bono de 12 mil millones de dólares. Va, va a haber que pasar la gorra para habilitarnos a pasar la gorra. Como la de la segunda derivada de la gorra. Terrible. Sí. Es terrible. Y son 12 mil millones de dólares, no es un detalle menor ese. Por suerte la Argentina ahora puede tener un esquema de pagos más tranquilo, puede, puede pagar una tasa que no es punitoria, pero es mucha plata, es mucha plata. Y justamente hablando de esto, José Luis Espert publicó una nota muy interesante hoy en El Cronista que se llama Con los Kirchner hasta los buitres la pasaban. Pesaban, dice. No, sé, no, no entiendo a él, la pesaba. Supongo que pesaban la cantidad de plata que gana. Bueno, les leo. El 7% que no acordó en los canjes del 2005 y 2010... Es decir, de los 93 mil millones de dólares nominales, fueron 6.500 millones nominales. De estos, 2 millones lo litigaron, ni siquiera. No, no, me, no me importa. Dijeron, chao. eso lo restamos. Ahora que quedaron 4.500 nominales que cobrarán, según el acuerdo alcanzado con el gobierno, entre 10.000 y 12 millones cash. Porque es cash, sí, sí tenemos que ponérsela toda junta a ellos. Ay, ah, mira, acá te dice una cuentita, por ejemplo, Paul Singer compró 428 millones de bonos en forma nominal, los pagó 48,7 millones, entonces la ganancia que va a recibir es de 1.700% en dólares. Sí, Paul Singer va a tener una ganancia por su inversión riesgosa y litigosa de 1.700%. No hay activo en el mundo que rinda... Y remotamente parecido en dólares. Lo que nos costó la testarudez del gobierno anterior de no negociar, como cierra la nota, que dice, medio carito, el patrio buitres, ¿no? La verdad que sí, nos salió carísimo esto. No es un detalle menor ese, porque dado que vamos a ir a un esquema gradual de reducción del gasto y necesitamos el endeudamiento externo, la economía argentina necesita el endeudamiento externo, Es mucho. Yo estaba leyendo hoy el nuevo informe de el consenso económico que decía que la deuda externa va a subir aproximadamente al 50. Estaba en un nivel del 30% del PBI, va a subir al 50. Son 20 puntos de un saque. En fin. En fin. Nos salió caro. La verdad que nos salió muy carga jodita. Pero bueno. En otro orden de cosas, vamos un poquito al tema de actividad real, porque me parece. Algo interesante también como para encadenarlo con los otros podcasts que venimos charlándolo, ¿no? Siguen habiendo muchas señales de desaceleración del consumo. Y una de las más fuertes que vi, que salió hoy, es la caída en la confianza de los consumidores de DITELA en el mes de febrero. Cayó 15,6%. Sí. Cayó a nivel mensual todo. ¿eh? Todos los ingresos, todas las personas, todos los ingresos se fue para abajo. Pero lo curioso es que... Los, vamos a leer el tweet a nivel mensual los subíndices de bienes durables e inmuebles situación personal y situación macro caen 33,1 12,4 y 9,7 respectivamente se hicieron pelotas a bienes durables ¿se acuerdan cuando yo les comentaba que muchos que muchas empresas de electrodomésticos estaban empezando a ver la caída en la demanda y estaban siendo y muchachos vamos a tener que hacer algo bueno vamos a tener que empezar con las promociones los precios se están desacelerando como venimos charlando Hoy la reacción natural ¿no? corto plazo. este y a, Pero acá me van a decir, no, pero yo escuché que los economistas dicen que en febrero la inflación va a ser de 4 5. Sí, va a ser de 4 o 5, porque tenés el impacto de las tarifas, que es un shock que pasa, por ejemplo, de 5 a 10, ¿no? Ya está. Pero después el subyacente que se transmitirá un poco, ¿no? Todos esos precios van a ir, están, o por lo menos están desacelerando. Vamos a tener el impacto en el corto plazo, algún contagio de cortito, pero... La economía se está desacelerando su actividad real, se está frenando su consumo, entonces está habiendo una merma fuerte. Entonces la gente ya está, tanto empresaria como personas, están en un clima casi recesivo. En este sentido, vamos a ver que los precios van a empezar a desacelerarse, vamos a ver un incremento en el desempleo. Pero acá lo curioso, que hay una nota que se publicó en el Estadista, entrevista a Matías... Carugatti, economista jefe de Management and Fit que dice que todavía la gente lo sigue apoyando a Mauricio Macri que tiene una imagen positiva más que la negativa y que es curioso porque todavía la gente no percibe a Macri y obviamente no le endilga los problemas que hay muchos piensan que obviamente con mucha certeza y mucha viveza saben que los problemas son heredados de la fiesta anterior Entonces van a empezar a jugar a Macri... ...recién en el segundo semestre... cuando ya empezaron las clases... ...ahí le puedan decir... ...mire usted ya está hace un tiempo... ...mis condiciones son estas... Pero bueno... ...quería hacer este pequeño adendum... ...sobre el tema de... ...cómo anda la actividad real... ...cómo anda el consumo... ...cómo anda, cómo anda todo... ...porque es interesante... ...también tener una perspectiva... ...ahora sabemos que... ...aparte de, de la política económica... ...ya empezamos a pasar la gorra... ...y en parte de la actividad real... Sabemos que el consumo se está frenando fuerte, están cayendo las expectativas de los consumidores y con esto estamos viendo una desaceleración de precios pucada por la política económica. Así que bueno, todo parece ir, <ríe> en teoría, por, camino, los, por los caminos buscados. Esperemos que siga suavemente una tendencia que luego sea fácil de remontar. Así que bueno, Vamos a ir cerrando un poquito este programa. Nos pueden escuchar en iBox en YouTube, en iTunes y en Audioboom. Nos buscan Economista del Medio y ahí aparecemos por todas las plataformas. Y nos pueden contactar en las redes sociales. Estamos en Facebook, barra Economista del Medio. En Twitter, arroba Econ del Medio. En Ask, ask.fm barra Econ del Medio. Tumblr, el blog del programa, econdelmedio.tumblr.com Y por último, el mail del programa es economistadelmedio.gmail.com mi nombre es Gabriel y me despido. Que tengas un buen día, una buena tarde o una muy buena noche. Chao, chao.